Tan pronto fue, supe que ya estaba designado eh, la voluntaria de acercamiento a todas las fuerzas políticas, sociales, de gobierno, a las instituciones y tuve la oportunidad de reunirme con varias instancias. Creo que para Soacha es mucho más importante la construcción que la, que la, que la discusión, que, le, que el enfrentamiento. Entonces he podido dialogar con todos, con ediles, con concejales, con comunales, con rectores de colegios, con algunos industriales, con Cámara de Comercio eh, visité los despachos de la Contraloría de la Personería, hablé con los funcionarios de esas instituciones, estuve verificando fui a la Dirección Nacional Anticorrupción eh, tuve diálogo con el señor Gobernador con la Secretaría Especial para Soacha, y con el, con el alcalde que está hoy, hasta ahora, después de que, yo, antes de que yo me posesione, con el doctor Claudio Galán, y hemos tenido que cubrir muchos espacios, hemos tenido que cubrir muchos temas, hemos tenido que estar al frente de, de toda esta problemática y también oportunidades que se presenta para poder ingresar el día de hoy de una manera acelerada, o sea, con el acelerador al fondo, para poder nosotros cubrir. Podríamos entonces, doctor Iván, pensar que uno de sus primeros retos como alcalde es ese acercar a todas las fuerzas vivas a los estamentos para que haya unidad, Swache. Obviamente, sea acercar a todas las instancias que tienen que ver con congestión, con control, con La acción de gobierno que tiene que ejercerse para poder tener obviamente la tranquilidad suficiente para gestionar y que los resultados sean óptimos, que los resultados estén acorde con la necesidad. Doctor, hablemos del de acercamiento con los concejales, vemos que los que hacen parte de la oposición o han hecho parte de la oposición no están presentes en el día de hoy. Pues yo no sabría todavía, yo tuve un diálogo con 16 concejales hace dos noches, tuvimos la oportunidad de intercambiar cuál va a ser el estilo de gobierno que se va a realizar durante mi administración. Y obviamente creo que llegamos a acuerdos sencillos, prácticos, en la metodología y contextualizados. El hecho de que algunos no se encuentren el día de hoy, yo no tengo ninguna predisposición ni positiva ni negativa, seguramente por algunas condiciones muy particulares o a veces estrategias que se llevan a cabo eh, no están presentes. Sin embargo, eh, el llamado es abierto para que todos, tanto concejales, miembros de las juntas administradas locales y miembros de las juntas de acción comunal participen con responsabilidad y respeto en lo que le corresponde misionalmente. Doctor Iván, en estos 11 meses, en un periodo tan corto, que se puede hacer por su Se puede hacer mucho en un día o en 11 meses, en 3 años o en 20 años. La verdad es que lo que debemos hacer siempre es dar cumplimiento a lo que nos corresponde. Ser responsables, cumplir las leyes, la constitución, hacer gestión. Creo que va a ser muy, muy importante. Vamos a ser exigentes con todos los funcionarios, con secretarios, directores y funcionarios de la administración y vamos a convocar a las otras instituciones para que lo hagan de la misma manera. La reforma responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones, acá hay una serie de oportunidades, cuando uno evalúa las dificultades también se observa que hay oportunidades tanto con concurso de la Nación, del Departamento, de la región capital, de la cooperación internacional, institucional, del capital privado, industriales, pero a veces somos muy lentos en hacer las acciones, haremos daremos todas las instrucciones para darle la debida celeridad a los procesos para que culminemos en 11 meses lo que alcancemos, por lo menos el plan de desarrollo lo debemos de dar cumplimiento en las metas que se puedan cumplir, porque hemos observado que en algunas de las metas tienen unos indicadores que en su momento pudieron haber sido importantes pero que en el, en el trasladar ya de, de la ejecución son exageradamente ambiciosas y no podemos, pero con nuestros recursos haremos lo que nos compete para dar cumplimiento al 100%. Usted antes de ser designado y antes de estar en la terna, igual estaba pensando en ser alcalde del municipio de Soacha, como que se adelantó un poco el proceso, ¿no? No, yo creo que esta intención viene desde hace casi 25 años cuando alguna vez dando consulta médica acá en la en el parque, en el Centro Médico Social Soacha, eh, tuvimos unas impases y unas dificultades con la administración y creí que las cosas deben de cambiar y en aquellos momentos cuando atendíamos a los funcionarios y nos comenzaron a generar una serie de presiones para atender con algunas modalidades no óptimas, eh, se creó en mí como esa intención de hacer las cosas bien y hoy veo después de casi 26 años que hay una oportunidad para comenzar a hacer lo que en aquel momento rechacé y es tenemos que trabajar con la responsabilidad que nos corresponde. Señor alcalde usted habla de oportunidades pero también hay adversidades desafortunadamente, ¿cómo contrarrestar esas adversidades y sobre todo con esa persecución a todo el que intenta liderar un proceso aquí en el municipio de Soacha, porque usted ya es objeto inclusive de anuncios de algunas demandas. Las adversidades son las externas, por ejemplo, tenemos una, los resultados de una ola invernal, tenemos una deficiencia de recursos y el atropello que existe entre las personas se debe solucionar con diálogo. No me, no me preocupa, no me aterra, no me desgasta el hecho de que se especule con condiciones que no son. Eh, sigue, todavía se sigue hablando de presuntas inha habilidades todavía se sigue hablando de dificultades en el manejo no la circunstancia es convocamos para que el diálogo abierto de frente eh, con construcción proactivo ajeno de especulaciones que nefastas que quieren acabar con las personas se den en su hacha. Respetamos la diferencia, respetamos eh, la articulación, las el diálogo y seguramente podemos complementarnos todos para obtener lo que queremos. Convocamos desde ahora a todas las instituciones de vigilancia y control nacional, departamental y municipal para poder ejercer la acción que les corresponde, una veeduría y un control, una auditoría abierta. Bueno, finalmente el saludo para la comunidad del municipio de Soacha que no puede estar presente aquí en el día de hoy. Los quienes no están presentes y que nos escuchan o nos ven les decimos simplemente vamos a cumplir hacer respetar las leyes y vamos a garantizar que se realice todo lo que está dentro de ese plan de desarrollo la seguridad, movilidad, transmilenio, salud de educación, a los adultos mayores los menores, seguridad alimentaria todos estos proyectos y programas que están desarrollando de mucho tiempo atrás que llevan varios años intentándose y que se han dado unos logros importantes haremos lo necesario con respeto y responsabilidad para que se alcancen esas metas ambiciosas que cada uno de las personas y los habitantes a veces perdemos la confianza porque vemos no vemos los resultados. Se está sembrando y vamos a recoger lo que se ha sembrado durante muchos años y muchos gobiernos, no solamente es el inmediato. Muchos gobiernos han... vamos a recoger lo bueno y vamos a olvidarnos de lo regular o de lo malo.